Lección 12. Ya. Ejercicio 10. 1. Buenas, tenemos que estar en Málaga esta tarde. Queremos viajar en tren. El próximo tren a Málaga sale mañana a las 8. Entonces, ¿cómo podemos ir? Hay un autobús a las 4 de la tarde y hay un avión a las seis y 25. ¿Cuándo llega el autobús? A las once menos cuarto de la noche. Cuesta 25 euros. Dos. Buenas tardes. ¿En qué puedo servirles? Queremos ir a San Sebastián, el 16 de agosto. Tenemos que estar allí para las tres de la tarde. Hay un autobús a las ocho de la mañana y al mediodía. El viaje dura una hora y cuarenta y cinco minutos. ¿Vamos por la mañana, Cristina? ¡Qué va! Es mejor salir con el del mediodía. Entonces dos, para el 16 de agosto. Son treinta y seis euros. Tres. Deme dos billetes para el tren de Santiago, por favor. ¿Qué día? Hoy, el tren de la tarde. Tenga, son cinco euros. El tren sale a las cuatro y media. ¿Cuándo llega a Santiago? El viaje dura una hora y 25 minutos. Gracias.